¡Luchan! Biltzakako lagun guztiok, emengaz, beste saio bati ekiteko prest, haupa Carlos. Haupa! Bueno, eta gaurkoan, bi elkarrizketa ditugu, Euskal saletu egongo gara, Euskal Herria-Palestina partidua denarira, eta gero, jungo gara Perura. E, bertako egoeraren berri eukiko dugu, Miguel Sánchez abokatu komunistarekin. Baina, lehenik eta behin, guretzako zaio hau berezia da, e, zer gaiti da berezia, ba, bultzak ba, atera dauelako ekimen edo programa politiko berri bat. E, bultza badoa bideak eitzen, eta ba, programa edo proposamen bat kaleratu daue berriki. E, Ausunarketa batzuk egin ditugu, bilera batzuk egin ditugu, eta sarera bota dugu ba gure, gure proposamena. Eh, behar da, e, feedback jaso ditugula. Bai. Ba zela erantzuna jasoten eta ba gure humildtasunean eta eh gure <laughs> xumeekin ba, poliki poliki espero dugu ba egin dugun e, proposamen eta ekimen eta programa politiko berri zuek ere izatea. Eh, ...Instagram, Telegram... ...Güeborriberribao daukaguerebai... ...eta Saretan, va presente daugure... ...chostena, ¿verdad Carlos? Eso es, estamos muy contentos de momento con de momento... ...como está haciendo de receptivo y demás... ...y como dices, es, nos hemos dotado de un programa político... Eh, ...para nuestra praxis diaria y aparte es una propuesta... desde ...con toda absoluta humildad eh, al resto de, de marxistas, leninistas... ...de comunistas de Euskal Herria, ante la necesidad que vemos... ...de crear la organización para toda Euskal Herria... Y, ...y creemos que es una tarea que nos incumbe a todos... Y, y, ...y ahí ponemos con humildad, pero con muchas ganas... ...y con mucho trabajo, una propuesta encima de la mesa con la que poder que puede servir de base o no y, y, y bueno, y de momento pues nos queremos que estamos situando las las partes importantes, el marco nacional autónomo para el desarrollo de la lucha de clases, eh como en Euskal Herria, el sujeto revolucionario y el pueblo trabajador vasco y una serie de cuestiones que el próximo programa si vamos adelantando, pero lo primero es os invitamos a que lo leáis en está la ira curqueta colgada en nuestras redes sociales y el chostén más largo completo, como ha dicho Miquel, en nuestra nueva página web pulcha.eu, lo hemos creado de momento específicamente para esto, es el único texto de momento que tiene, iremos colgando sencillos textos políticos que iremos sacando ahora y en ese chostén grande, pues bueno, lo dividimos en varios bloques y tra tra tratamos tanto el contexto político nacional, el contexto internacional y la situación de Euskal Herria dentro de dicho contexto, ...la caracterización de los estados español y francés... ...y la cuestión nacional... Eh, ...como hemos dicho, el marco de actuación y el sujeto político... Eh, ...los debates históricos dentro del movimiento comunista internacional... ...y la lucha contra el revisionismo, es decir, nos posicionamos... ...dentro de, del debate de posiciones dentro del marxismo... ...también las experiencias marxista-leninistas que ha habido en Euskal Herria... ...qué reivindicamos, de dónde venimos y qué hay que aprovechar... ...de todas esas experiencias históricas... Eh, ...otro tema sobre la lucha obrera, tan importante en Euskal Herria... Eh, y otro sobre lo que creemos importante en cuestión de táctica, estrategia y objetivos Y unas conclusiones Y ahí tenemos un correo en que cualquiera puede escribirnos Para aportar, criticar, sumarse o lo que sea Y como decimos, iremos desarrollando esta propuesta Pero que estábamos muy contentos Creemos que era necesaria, si no, no, lo hubiéramos lanzado Como decimos, no somos de querer ampliar la sopa de siglas Ni la lucha de egos ni lo Simplemente creemos que es porque había falta una necesidad de unidad en torno al marxismo unismo para toda Euskal Herria y bueno, de momento el feedback está siendo positivo así que contentos, os iremos hablando más de ello y os animamos a leerlo primero para que sepáis de que estamos hablando Ba, Itori, da, ba, animasen zaitxustegu, ba, irakurtzera eta sabaltzera, beba, ba, begirakunde desberdin bada eta esa mesala, Carlosek, esan besala, Carlos, eksandam besala, aporta ziñuak eta eskertzen die. Barakir, <risa> la arobita máspi y ratia cumple 10 años para que cumplan muchos más entra en la arobita máspi ratia punto info y hace y ratide labita máspi y ratia la radio que sueña Antes de empezar, ya que está viendo tanta polémica, queremos apuntar aquí ciertas cosas pues sobre Guernica-Palestina para entender también mejor el contexto de lo que va a pasar con el partido lo que está pasando. Guernica-Palestina eh, surge en Ayete, se presenta en Ayete, ¿no? una foto del desarme de nuestro pueblo, en 2023. En 2023. Pero lo interesante es cómo se forma, ¿no? Cuando otros heraguilles de Euskal Herria, que llevan años dinamizando, de hecho, pues actos de solidaridad con el pueblo palestino, estaban preparando una gran movilización a la que además se invitó a muchísima gente. De hecho, pues ahí estábamos participando mucha gente. Una gran movilización de apoyo a Palestina y en contra del Estado de Israel, algunos pensaron que era una gran idea crear Guernica Palestina. Justo unos días antes de que se diera a conocer Eh, la convocatoria mencionada, eh, sacaron a relucir su nueva marca, pisando así, pues otras convocatorias. Esto no es algo que lo diga yo, esto lo dicen las propias bases de SORTU y está publicado en Arguía, eh, porque bueno, alguno también se les ha rebotado por ello, eh, incluso dentro de sus propias filas. Porque hay que decir que pues las bases no están apoyando en muchos casos lo que están haciendo sus dirigentes, ¿no? Bueno, crearon así una manera de rebajar el nivel político... ...y canalizar la rabia a la gente... ...de parar las calles al fin de al cabo. Y, como no, el que para las calles aquí, pues, ¿qué exigían? Pues el desarme de la resistencia, la condena del 7 de octubre... Eh, ...reconocen al Estado de Israel... Bueno, al principio, de hecho, se intentaba incluso evitar la palabra boicot. Eh, así debajo pusieron el nivel. Y lo mismo pasó con la vuelta... Y además quisieron capitalizar el éxito de las protestas, ¿no? cuando su apuesta más fuerte fue ir con icurriñas y palestinas y palomas blancas de La Paz a, pues a ver la Vuelta Ciclista, que para que saldrían en la tele. Y lo mismo pasa con la huelga, hasta que la calle no se les echó encima, no han pedido el cese de las relaciones de con Israel, y después de ir al rebufo de los sindicatos traidores españoles pues eso, eh, para hacer aquella especie de paro que calificaron como éxito cuando no hubo un paro de lo, de lo, del modelo de producción. Pero bueno, es que supongo que mejor movilizaciones deliberados que el paro total de las de la producción. ¿Y qué pasa con esto del partido ahora? Pues que repiten modus operandi. No me voy a extender porque ahora vamos a tener aquí a los compañeros para eso, para hablar del tema. Pero bueno, utilizando métodos gebelianos de... Eh, culpar al otro de lo que tú haces, eh, están embarrando el terreno, pero vamos, eh, como hacen los los de Vox, básicamente. Así que bueno, ojalá fueran tiempos de unidad, eh, sobre todo en este día que se anticipa histórico, pero no nos vamos a sacar una foto con quien nos pisa el trabajo, con quien se atreve a exigirle a Palestina su desarme, con quien reconoce Israel, que ya, bueno, o sea... ...es que ya no es sólo lo, lo que está pasando desde el 7 de octubre... ...es un país en la que se venden hasta los órganos de, lo, de tu familiar que te matan... ...es el, bueno... Eh, ...no voy a hacer de policía moral, pero bueno, es que son el... Eh, ...violan a un preso y allí el escándalo está en que... ...en quién ha difundido el vídeo, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros no vamos a reconocer al Estado de Israel... Eh, ...y tampoco nos vamos a sentar en la foto con quien prefiere la hipocresía a torcer el morro a la burguesía ¿no? aquí no vamos a comer con nuestros verdugos y bueno, simplemente por eso animamos a la gente a que se informe de lo que firma a que mire las manifestaciones que apoya y a que apoye en este caso las que exigen la desaparición total del Estado de Israel la única solución para el pueblo palestino así como para toda la región y la independencia y el socialismo que es la única solución para el nuestro y bueno, ahora sí, empezamos Bueno, pues aquí estamos, como habíamos dicho, como habíamos prometido, como habíamos prometido por los prometidos de deuda y bueno, pues estamos con un miembro de Palestina en el Cartasuna, otro de Euskal Saletuak, Rupi y yo aquí a los mandos. Bueno, Rupi que, que le gusta el fútbol, que bueno, que <ríe> sí. últimamente la verdad que con la del Getafe del otro día compadezco a los socios del Getafe que se comen 38 partidos así, pero bueno, que la Athletic vamos camino y bueno, como aficionado al fútbol y luego también como como miembro de Bulcha que a su vez estamos en Palestina y en el Catasuna así que esto tampoco lo planteamos en plan entrevista sino que bueno, vamos a hacer un poquito aquí pues hablar entre todos de esta polémica artificial total y absolutamente uh -huh. que ha surgido en torno al partido de la selección de Euskadi y Palestina ya que al final no entendemos nada o sea hay que decir eh, vamos a dar pie a ya a nuestros compañeros a hablar de dónde venía este partido porque este, este partido y la mani que llevaba a los aficionados que nos llevaba a los campos la venia organizando Euskal Saletoak. Bueno, sí, eh, se da un poco un poco un momento un poco extraño en el cual ha habido cierta crítica a los Euskal Saletoak a, a la organización un poco de todos los grupos de, de haber sacado una calle gira posterior y de otras cuando cuando nunca se ha contado, o sea, siempre se ha contado con nosotros desde el 2010. Siempre se ha contado con Euskal Seleto, Euskal Seleto siempre ha organizado y ha dinamizado todo, todo el guitarrao durante el día, durante el partido, la animación, eh, movimientos eh, a favor de la Fisaltasuna y demás, desde el 2010 aquí en todos los partidos y esta vez, dada la casualidad de que es un partido un poco más político... no con... Con más tintes eh, políticos se ha adelantado un poco la izquierda a y ahora hacen una crítica cuando no han contado con nosotros para la manía anterior. A ver, aquí la cuestión es. O sea, que es decir, cuando ellos hablan de contraprogramar, eh, claro, eso requiere no una temporalización. Esto es, ¿quién dice quién va por delante del otro? Porque si nosotros llevamos, entiendo, 10 años llamando a esa manía al campo, o sea, ¿qué pasa? Que tú pillas de repente un día la convocas tú a tu bola sin contar con no es Calçaletúac te pones a vender bufandas en Nice y luego claro como es Calçaletúac va 15 días de, bueno 15 días o 15 horas después me da igual o sea ya de repente te están pisando no perdona que estás pisando eres tú ¿no? Que, que nosotros llevamos 10 años en esto y bueno luego también ver que, que aunque se sea hecho público 15 días después el, el cartel de la manifestación de la calle gira eh Que no parezca que después de que Nais y demás hayan sacado su programación, nosotros no se hayamos puesto a trabajar, sino que desde el primer día que se hizo pública el, el partido, que es desde el primer día que salió el rumor eh, de que el partido se iba a dar, nosotros ya como los grupos, todavía sin contar con Palestina del Quín, ya empezamos a, a intentar pues planear un poco el día, planear un poco las diferentes quinchas que se iban a hacer y, y demás. A ver, es que esto vamos a establecer un símil. O sea, quiere decir, la izquierda abertzale desde hace miles de años eh, en Gajas de Bilbo, el viernes es el día de los perros, ya hace su mani. ¿Qué pasa? Que yo de repente pillo ahora convoco una semana antes que ellos el viernes en su mismo recorrido y la legitimidad la tengo yo, hombre. Eso. Pues entiendo que no lo hago porque ellos llevan haciendo esa mani 25 años, pues si nosotros llevamos haciendo esa mani con unos parones por el tema de la oficialidad que no se veía que se estaba haciendo un trabajo productivo por parte de la Federación. Uh -huh. Con ese parón, pero lo llevamos haciendo toda la vida las aficiones con diferentes grupos, pues qué ha habido de, de un poco de coordinación política en torno a la oficialidad de la selección vasca? O sea, qué pasa? ¿Que ahora de repente somos nosotros los que vamos programamos? Yo es que alucino, vamos. Sí, o sea, ellos sí que tienen ellos sí que son hooligans y no nosotros, ¿eh? porque sí, tienen sí. unos hooligans en redes. No, ¿y dónde está la legitimidad que es lo que o sea, es quién te la da, no? Claro, porque al final tú puedes tardar más en programar y tal porque tienes que hablar con unos cuantos. Si yo lo hago yo solo, claro, si quiero mañana saco comunicado y ya está. Y aquí llegáis tarde todos los demás. Sin duda. A ver, eh, ahora para Palestina y quien el Cartasuna. Eh, bueno, ellos, ellos vamos, sin eufemismos la izquierda, chale, pero bueno, a través de su plataforma Guernica Palestina, uh -huh. ha convocado, pero bueno, creo que Palestina y quien el Cartasuna ha hecho un trabajo con las aficiones, pero también ten tenemos que resaltar que es que no defendemos lo mismo. O sea, tenemos una diferencia discursiva clara con guerrilla palestina. Uh -huh. Ellos lo quieren convertir en un carnaval, que ya han empezado con las bufanditas. Sí, en su Villa Aldir. Claro, pero es que nosotros solo le falta el gorrito de Greuskadi, que ya sí. lo llevarán también, claro. Sí, sí. eh, que guay, que me parece guay, eh, pero pero bueno, que una cosa no quita la otra, que mira que Dramón está viendo ahí, en Palestina, y, y, bueno, y, y por ende, en toda la región que andemos Entonces, así. bueno, coméntanos un poco las diferencias eh, políticas ya entre una plataforma y otra. <risa> sí, a ver, eh, por nuestra parte, en cuanto al partido de Oscar Selección y Palestina, que nosotros cuando nos enteramos que hubo existía ese partido se iba a convocar ese partido contra Palestina, sí que veíamos que iba a ser un día de movilización a favor de la asistencia eh, palestina. Eh, uh -huh. Entonces, claro, nosotros veíamos que estamos en un contexto bastante concreto, porque, claro, eh, hace unas semanas se aprobó el, el plan de paz de, de Trump, donde todos los Eh, gobiernos de occidente lo han aplaudido eh, a diestro y siniestro y eso eh, es lo que lo que reivindicamos es que hay que seguir, bueno que el genocidio sigue ahí, de hecho desde que se aprobó el plan de paz han matado más de 100 100 palestinos entonces que hay que seguir luchando a favor de, de palestina y claro, eh, luchar a favor de palestina quiere decir luchar eh, en contra de, de Israel eso nosotros lo, lo, lo reivindicamos con unas, unas claves muy concretas y queríamos que era un día muy oportuno el, el día 15 para salir Eh, bajo esas eh, reivindicaciones, que esas reivindicaciones serían por una parte el eh, derecho absoluto en cualquiera de sus formas al derecho a la resistencia por parte del, del pueblo palestino, por otra parte deslegitimar eh, tanto Israel misma como todas las eh, falsas soluciones que lo único que hacen es legitimar la, la existencia de, de Palestina y que se ha visto O sea, de israel perdónón y que se ha visto que históricamente eh, no, no han servió para nada sino para fijar todavía más las posiciones que, que Israel ha ido ganando eh, anteriormente y eh, por otra parte que claro, nosotros desde aquí desde euskal herría lo que reivindicamos de la plataforma y que hemos reindicar también ese día es que lo que tenemos que hacer es eh, atacar a la maquinaria digamos occidental que lo que hace es alimentar eh, al monstruo E israelí para que siga haciendo ese genocidio y desde Euskal Herria, eso se traduce en eh, luchar todo tipo de complicidades pues económicas, políticas, diplomáticas eh, etcétera, entonces nosotros, esta plataforma eh, conjuntamente con Euskal Saletua pues saldremos con esas reivindicaciones concretas el, el día 15 de noviembre que, no, que esto no se va a acabar, esto tu genocidio, bueno, es tu preocupación y muerte Israel o sea que al final esto de que ahora porque Israel mate un poco menos porque tampoco ha dejado de matar, no no ha parado, ¿no? Bueno, ellos ya están diciendo, para plan, bueno, ahora que tenemos los rehenes, vamos Me. a saco. Me. ¿No? Sí. O sea, hay que decir, vamos a ser un poco serios. Uh -huh. A ver, Euskal Saletuaq. Eh, claro, entiendo que esta gente, pues, de Guernica palestina, pues, tiene liberados, eh, bueno, tiene gente trabajando 24 horas, pero bueno, ¿vosotros cómo os organizáis? Porque entiendo que después de currar vuestras 8 horitas, pues no... Eh, Hacéis reuniones, eh, en lo más ver el pinto de Euskal Herria, cogiendo el coche, ¿no? Un verdadero trabajo militante. O sea, que es que no es fácil articular esto. entonces Bueno, nosotros nos llevamos organizando ya desde desde hace ya muchos años. Eh, ahora como Euskal selectua antiguamente como Garite Siñak. Eh, siempre ha sido un, un trabajo militante. Nunca ha sido nada ni por dinero ni por fama o esas cosas. Siempre ha sido por, por unos aldarris. Y siempre ha estado uno de los sallderes muy importante muy bueno como el primero la oficial alta que es una de las cosas en que se nos ha criticado mucho sí que parece que nos olvidamos de lo nuestro ¿no? que eso que parece que se nos ha hecho un poco crítica porque en la única en el único cartel que hemos sacado junto a Garni, o sea <risa> junto a palestina arequín eh, hablamos del tema de palestina pero que no hay nada sobre la oficial alta Eh, yo quiero dejar aquí claro que en todo este trabajo y todo el trabajo que seguimos haciendo eh, en todo momento, tanto en la callegira como en el partido, como en luego pasaremos un poco alguiita lado del día mismo, pero va a haber aldaris y a favor de la oficial altatasuna y nosotros seguiremos intentando luchar por ese camino de, de la Of oficial Y, y nosotros eso, que al final de la forma más humilde y la forma en los medios que nos permiten y podemos e intentamos sacar los mejores guitarros desde el 2012, en 2010 llevamos intentando programar y organizar todo de la forma más con el mayor cariño del mundo y así lo vamos a seguir haciendo aunque nos contraten programas a nosotros. Exactamente. A ver, que yo yo que, que no conozco tampoco A todas las aficiones, ¿no? También, bueno, estáis del fútbol, pero también hay algunos de baloncesto y así, ¿no? O sea... Sí, desde hace ya unos años aquí, desde... yo creo que desde el partido contra Venezuela... Ya se empezó a contar con... Si no me equivoco... O sea, os gusta el eje del mal. O sea, a ver... Os gusta el eje del mal. Tenéis aquí a Palestina. Todo, a Venezuela. Todo, todo el que... Todo el que solo para, falta todo el jezbolá. Co Corea del Norte. Bien. Ya te digo. Todo el que quieres bienvenido. Todo el que esté en ese eje, bienvenido. Eso es. Entonces, de baloncesto me has dicho que tenéis. O sea, están... Sí, ahí, también eh, Inderbaskonia. And... Alguno más. Es que no conozco, ¿eh? Yo he visto los sellitos en... Este año la... La... Cala y Gira... No me quiero colar ahora, pero en la Cala Kalejira... y Junto a Palestina Arequín, Y dentro de la Armaya eh, Vamos a formar parte Casi todos los grupos Por no decir todos los grupos De un poco del panorama De Euskal Herria Desde Nafarro a eh, indargorri Donosti eh, Bueno, en Guipuzcoa Southside de Irún y, y Bulchada Y Eibar, eh, ¿no? Por ahí andan también Y, también, y, y Indar Armagiñac Bilbo, eh HNT y la Riarmaieño, Riarmaia y no sé si me dejó alguno más. Gastéis, Vasconia eh, y Vasconia oh, yeah. y Iraultza. Yo creo que es la primera vez también que nos juntamos tantos grupos y, y se hace pues también un camino conjunto hacia hacia algo también bonito como es la lucha de la resistencia del pueblo palestino y cómo no para que nadie se pique. La oficialtas una de de la selección vasca. Y a ver qué tal se da, el día va a ser algo chulo A ver, a mí me ahora te voy ahí, que los que tenemos hijos también queremos ir ya todo el día Pero a ver, a mí me parece un trabajazo el que se ha hecho porque, vamos a ser sinceros o sea, ahí Hay grupos en, en, en ese cartel que igual su composición interna no es tan nuestra como podría ser un HNT o sea, uh -huh. que Es decir, que igual con sus contradicciones internas han visto que la verdad que el camino es la, la seriedad, la defensa de... De la oficialidad, pero también de, de Palestina en su conjunto Sin complejos Sin complejos Y oye, pues han decidido Y oye, pues mira, como les hablamos mal algunas veces les criticamos aquí Yo también les quiero... Oh, o sea, como... No es no, no la palabra agradecer Pero sí reconocer que están en el camino donde tienen que estar uh -huh. Y ole, ¿sabes? Cuando lo mal, mal Y cuando lo bien, bien Entonces, bueno O sea, yo la verdad que estoy súper ilusionado ah, con ese día claro Tenemos chupo. entrada Me parece mal Y le quiero hacer una crítica a la Federación Que los niños de un año como la mía Tenga que pagar también Sí Es la hostia, tío. Sí, sí. A mí pero me bueno, pero ¿va a haber e-Guitarao de todo el día o qué? Sí. Eh, este año, bueno, como todos los años y como en todos los partidos de, de la Euskal, hemos preparado un e-Guitarao. Eh, este guitarra e guitarao todavía no se ha hecho público, tampoco... Chívate un poco, chívate un poco que esto se escucha dentro de unos días. <risa> no, bueno, es verdad. Eh, en el e-Guitarao, a lo largo de la mañana, al mediodía, se en la Riaga un homenaldi junto a jugadores de... De aquí, de Euskal de diferentes equipos, ya jugadores la gran mayoría, yo creo. Eh, un Omenaldi para todos los deportistas palestinos. Uh -huh. eh, a, pues eso, en la arriaga Luego nos, nos moveremos hacia la zona del casco viejo, como es costumbre siempre que se ha hecho aquí en Bilbao. Eh, iremos a Saspicato a sacar la foto histórica de los grupos y hacer un brindis en el Gasteche por... Por, a favor de la amnistía de los presos vascos, que tampoco se nos olvida, que algunos sí se les ha olvidado. Y luego de ahí ya, junto a Palestina Erequí, nos juntaremos en el Arenal para pa empezar la, la manifestación eh, hacia hacia el campo, hacia San Mamés, a favor de la resistencia y, y también a favor de la Oficial Tassuna de, de, de la Selección. Y luego ya, pues, durante el antes del partido y durante el partido, pues, haremos diferentes equinchas que las dejaremos para la sorpresa al mismo día, para tanto animar como echarnos nuestros aldarris políticos y, y demás, y demás hay, hay, cosas. Y, ahí vuelvo con Palestina de Equino. Claro, eh, hay que entender que fuera va a haber una especie, ¿no? Ya se ha planteado una especie de ley artificial total y absolutamente, porque no entendemos nada que, que costaba haberse unido a la manifestación que se viene haciendo desde hace muchos años con diferentes nombres pero me da igual ya nos entendemos entendemos que dentro del campo también va a haber, se va a mantener ese reto no de que va a haber una, una serie de consignas más de Villaldi y otras pues que, que, que intentaremos no que sean como un poco más políticas y un poco más serias en, dada la situación Sí, bueno el, el, lo que es dentro del campo es verdad que es otra, otro espacio donde se puedan eh, bueno ver diferentes reivindicaciones y que es una plaza buena para, para mostrar las reivindicaciones de cada uno de oportuna y sí, estamos trabajando junto a Salet Talk para que las reivindicaciones de la cala gira estén presentes también en el campo y habrá que de qué manera se consigue o no, pues eh, que sean reflejadas, pero sí, estamos también trabajando en ello. Sí, sí. sí, a ver, es difícil, no nos podemos chivar de nosotros mismos, pero bueno, sí que está claro que... que es no, que pero este... ahí, va, ahí va a haber otro pulso además porque también Nice había reservado no sé cuánto, entonces ahí ya se ve la intencionalidad también, ¿no?, de... A ver, que que este partido lo va a seguir hasta Netanyahu Vamos uh -huh. a ser serios, o sea que decir, tiene expectativa O sea, es el Atleti La sí. es que viene Palestina a Europa, jugar Joder, y es que el Atleti, pues como Reivindicamos, ¿no? Pues al final es un equipo Que tiene el cariño mundial porque es único en el mundo Al final cuando con uh -huh. como, como jugamos con los jugadores formados son nacidos En Euskadería eh, Netanyahu ya está diciendo que somos una banda De separatistas izquierdosos y y nos desea lo peor, claro, como nosotros a él, entonces creo que, que es súper importante, ¿no?, que se mantenga en el campo dentro del que es una jornada evidentemente Palestina, han matado a sus jugadores, no es un equipo profesional, uh -huh. pero pero bueno que, que, que va a ser un partido a, y a los bonito. Claro, no matan, no los dejan salir, bueno, que claro, por eso es también es, hay que reivindicar, ¿no? el, el mérito que tiene que una selección como la suya, pueda venir a casa eh pues eso jugar de igual a igual. Porque... Sí, sí, por eso que, sí, que dentro de la jornada festiva que nosotros, bueno, le vamos a, en, en todo momento a intentar dar un, un contenido político a a la grada, como por otro lado siempre, como por otro lado el Atleti lo viene negando, bueno, la Liga y todo el mundo, porque sí, bueno... Sí, pero el Atleti también. Sí, sí, el Atleti también, quiero decir, que es que dentro de toda esa censura que hasta llegó a no sonrojarse cuando el homenaje del del club, no a, pues a los de la honra esta, uh -huh. y que la Liga hasta lo cortó sin sonrojo, vamos, que le he visto hasta a Tomás Roncero criticarlo, o sea, uh -huh. Uh -huh. a Garretti no te menés, así que, bueno, y luego después del partido hay algún tipo de ya... Bueno, después del partido ya cada uno es libre de, de hacer lo que le plazca de momento no hay nada no hay nada preparado eh, tampoco cuadra con ninguna festividad ni nada entonces ya yeah, está claro no, no creo que esté nada pensado va a ser un día largo un día con emociones fuertes tanto la callegira yo creo va a estar guapa y tanto el partido también Eh, ¿Va a haber oportunidad de ayudar en algo? o sea ¿Podemos hacer un llamamiento aquí de pues, si hay que hacer pancartas? ¿Alguien o... quiere echar un cable? El, el llamamiento que yo creo que se debe hacer es a, a la ciudadanía a, a ser coherente con, con sus posiciones políticas y con sus creencias y que, que acudan a, a la calejira que hemos programado a las seis y media a favor de la resistencia del pueblo palestino. Todo el que quiera hacer sus aldarris políticos personales dentro, tanto fuera del campo, son bienvenidos. Invitamos a todo el mundo que lleve al, al, que lleven al campo, tanto banderas de con la patata, con las banderas de la amnistía, y curriñas, banderas rojas, eh, todo tipo de aldarris políticos son bienvenidos, si no son un poco... si quitamos un poco los chauvinistas de lao... <risas> y Pero eso, yo, yo creo es un día para que cada uno se manifieste un poco en su haber pero que, Sí, sí, que es un día siga... de, también de rabia de la sociedad de Euskal que va muy por delante de sus políticos A mí uh -huh. que no me cuenten Mira, el, el, yo lo que no me creo es que si la gente supiera exactamente las reivindicaciones de la Génica Palestina uh -huh. una por una como que devuelvan a los rehenes que tal aplicando su modelo derrotista a extrapolándolo a un pueblo que no es el suyo con eurocentrismo total y absoluto mirándose al ombligo Creo que la sociedad va por delante, que cada uno puede hacer su propio cartel, que nosotros no vamos a... que haga su cartel, su escuorrio, su DIN 4 en, el, en la mani nuestra. Que vamos, que, que, que Escalería está siendo vanguardia, que, que ha sido vanguardia toda la vida en la lucha... de Que ha habido aquí, ¿no? No, no, y, pero pero además lo que tú dices, o sea, que es, es importante empezar ya a destacar la, la diferencia de Alcaraz que hay porque ni las propias bases de Sortu eh, firmarían lo que están firmando sus dirigentes. Y esto es así. O sea, quiero decir, si sí, porque a, a a Río Revuelto, Ganancia de Pescadores y como aquí parece que no nos enteramos Bueno, a ver, es que evidentemente ellos juegan al despisto, o sea, creo que esto es una historia en la que genera confusión, bueno, en esta entrevista lo que hemos intentado es aclarar un poco las posiciones de cada uno uh -huh. y el porqué, y que no entendemos, porque esta polémica artificial, y sí que nos gustaría terminar en positivo, entonces, bueno, aquí a Óscar Saleto, ahí sí nos puede recordar un poco, pues el de Guitaragua de todo el día, Eso esto es. se va a escuchar el 4 de noviembre, spoiler, a ver, Bulchaca, bueno. normalmente no grabamos en directo, así que lo tenemos grabado, sí. lo estaréis escuchando el 4 de noviembre, Y Eso, el he de todo el día Será, repito Durante la mañana, a lo largo de la mañana Al mediodía, haremos junto a Jugadores de Euskal Herria De distintos equipos De la Athletic, de la Real No puedo confirmar más eh, uno, Minaldi, Un Ominaldi Un Chiqui Ominaldi A los jugadores Oye, palestinos Oye, si falta la vez le traigo a mi suegro eh, que También, pues mira, <risas> luego me pasas el número Veterano de la luego, luego me pasas el número <risas> Eh... Un pequeño menaldi para todos aquellos jugadores, tanto los que han podido venir, los que han, se han quedado en el camino y los que están allí presos en Palestina, los que, bueno, tanto no solo a los futbolistas, sino a todo Kirolari que, uh -huh. que ha, ha estado en, en esa lucha. Eh, luego... No nos olvidamos de nuestros presos y, y como es historia es, es, es algo histórico nos sacaremos en la foto en, en las escaleras de esaspicaú y luego eh, esperemos que podamos acceder al gasteche para, para poder ahí que la gente pueda tomar sus tragos y hacer un brindis por la amnistía uh -huh. Y luego pues sería quedarnos un poco por el casco viejo, un poco pues cada uno donde bien le plazca echarse unas cañas, disfrutar un poco del día, porque también fuera de que es todo Aldarris, todo política y todo, también es un día de celebración yo creo y un día también para disfrutar de... Sí. A ver, es, de un día muy, es un día muy bonito. O sea... eh, pocas veces al año eh, podemos ver a, a, nuestro, a nuestro país jugar... Y, y es un día pues especial el poder ver a nuestro país jugar en... Joder, sabiendo en, es, la ilusión que va a hacer en Palestina. O sea, Celebrarnos a nosotros mismos también. Eso es dentro de toda la puta mierda que les están haciendo vivir. Hostia, tío, que haya una rendija de, de ilusión en, en, en esa tierra, mira la verdad que hasta me emociona. Uh -huh, sí. Y eso, y pues eso, un poco celebrar con todos, entre todos los, los pueblos de Euskadería, celebrar conjuntamente un poco el día en, por las calles del casco de Jovilubau. Y luego a eso de las seis seis y media a empezar a juntarnos todos en el arenal para poder empezar la calle gira a favor de, de la resistencia y de y de la fieltasuna luego ya del, del tirón sería entrar al campo y un poco pues eh, dejarse un poco guiar por la gente que esté allí por la gente que, que esté en el dentro de la grada dirigiendo un poco y organizando un poco lo que la festividad que vamos a montar dentro Eh, y luego ya eso lo que hay disfrutar Animar Como hay que hacer eh, Sacar nuestros aldarris A favor del pueblo palestino De Euskal Herria De la amnistía Y, y del socialismo <risa> Joder, pues es que Ricasco Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque así es redondo Sí Queda todo bien claro Bien dicho Y seguiremos trabajando Junto Pues con la gente que lleva Trabajando muchos años Aunque nos contraprogramen Eso, eso <risa> Pues es que Ricasco Bueno, sube ahí Venetan Vaio Vaya, es que no, era. Era. <ríe> <El> puta España. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> A uf. A uf. Bueno. Eh, hoy tenemos una entrevista eh, bastante importante en relación con, con los sucesos del Perú, eh, nos va a poner un poco en contexto y nos va a explicar aparte de la situación de las revueltas, pues ya eh, un poquito más eh, tenemos con nosotros. ...a don Miguel Sánchez... ...abogado principal del caso Perseo... ...abogado David Gaid Mungudmán... ...presidente Gonzalo... ...y un comunista consecuente... ...siempre en defensa de los derechos... ...de la clase obrera del Perú... ...eh, bienvenido Miguel. Muchas gracias... ...soy abogado de la profesora Elena... ...Iparraguirre Reborero. es ...ella es prisionera política... ...con 35 años de cárcel... ...por haber conformado como miembro del Comité Permanente del Comité Central del Partido Comunista del Perú, el cual se alzó en armas en guerra popular marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, del año 1980 al 1992 del siglo pasado. Mi nombre es Miguel Sánchez Calderón y he escrito el libro 50 años de derecho penal del enemigo hasta cuándo, en coautoría con mi colega Alex puente Cárdenas, quien es también miembro de la defensa del caso Perfeo. Uh -huh. eh, mi patrocinada está condenada a cadena perpetua junto al resto de exmiembros de dicho comité central. Ella tiene 74 años y la han vuelto a someter a régimen de encierro 22 horas al día con el actual gobierno. Hace dos días, tres días. Además, estoy procesado en el expediente judicial Olimpo contra el Movadez por el hecho de ser abogado de presos políticos y acusado de pertenencia a una organización terrorista que no existe porque el Partido Comunista del Perú no comete actos violentos hace 34 años. Más bien, esa persecución política es contra banderas políticas de consenso y reconciliación en beneficio de la sociedad peruana en su conjunto, como son las de Amnistía General para una Reconciliación Nacional, la bandera de Asamblea Constituyente para una nueva Constitución con y para el pueblo, que acabe con la, con la Constitución de la dictadura de Fujimori neoliberal, y la democratización de la sociedad peruana, producción nacional y trabajo para el pueblo, entre otras. En torno al contexto actual que ustedes me preguntan, digo que todo el Perú acaba de presenciar la reciente agudización de la crisis política y que data desde 2016, porque hace tres semanas defenestraron y vacaron express al gobierno de facto que venía encabezando Dina Boluarte, luego que a Pedro Castillo, presidente constitucionalmente elegido el 2021, le dieron golpe de Estado el 2022 vacándolo y apresándolo sin los votos parlamentarios que exige la constitución Dina Boluarte o como el pueblo la llama Dina Abalearte era una marioneta de la ultraderecha que controla el actual congreso simplemente ya no le servía y la sacaron sin resistencia alguna para que en medio de las componendas propias de un congreso corrupto la han reemplazado por otro de igual o peores condiciones Con la asunción de José Gerí, en el Perú se tiene ya siete mandatarios en nueve años. Imagínense, casi un presidente por año. Clara y nítida expresión de la crisis política generada desde el 2016 por ellos, por la ultraderecha peruana, cuando la perdedora fujimorista Keiko Fujimori no respetó el voto ciudadano, donde ganó otro ultraderechista Pedro Pablo Kuczynski. Esta crisis política no ha terminado, prosigue y se está agudizando. Demostración de las agudas contradicciones entre las facciones de la gran burguesía explotadora y corrupta que hoy manda en el Perú. De los siete presidentes en los nueve años últimos, solo dos de ellos llegaron a la presidencia por votación general, o sea, con votos de los ciudadanos. Los demás fueron impuestos por el Congreso. Hoy el presidente del Congreso y el nuevo titular del Ejecutivo, José Gerí, ambos ni siquiera han alcanzado los votos para llegar directamente al Congreso. O sea, no vienen del voto ciudadano, ambos son accesitarios. Es decir, llegaron al Congreso por otras circunstancias, no por los votos provenientes de las elecciones generales, lo cual expresa la crisis de su democracia. Pues se acredita entonces que los votos que obligan a emitir al pueblo bajo multa no valen no se respetan, y cuando piden que se respete su voluntad, son reprimidos, son asesinados, tal como se dio en el estallido social que empezó en diciembre del 2022. Así, en el Perú, los que están poniendo y sacando presidentes, son un puñado de mediocres y corruptos que representan a los grandes grupos económicos de poder que actúan en el Parlamento, claro, al amparo de los fusiles y las bayonetas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Hoy, por cálculo político, han desechado a su marioneta, porque estamos en contexto electoral. Sin embargo, principalmente la razón por que lo sacaron fue porque buscan frenar las luchas populares que crecen en nuestro país. El nuevo gobierno acaba ya de asesinar en el propio Lima a un joven de 34 años en plena protesta que exigía la salida de José Gerí y que se vayan todos, así como han herido a decenas de estos jóvenes de la generación Z, que se ha autoproclamado de esa manera. Toda esta persecución política, que data desde 1980, o sea, del siglo pasado, hace más o menos 50 años, ha generado prisioneros políticos de ayer, o sea, de los que se levantaron en armas, y los prisioneros de hoy, que son los del Movadez, que ha sido condenado, además de los que han sido condenados por las protestas sociales contra la vacancia de Pedro Castillo, o los ya condenados por los más de 700 juicios de apología de terrorismo por el supuesto delito de compartir en redes la imagen de Abimael Guzmán con el puño en alto. Pero lo novedoso ahora en el Perú es que la práctica de la ultraderecha de terruquiar, o sea, de acusar de terroristas a sus opositores políticos a fin de descalificarlos políticamente, así como enviarlos a prisión, como es el caso de hace dos semanas el congresista de izquierda Guillermo Bermejo. Pero esta persecución no solo es rechazada por las organizaciones populares ahora, sino también por las personalidades democráticas, de juristas renombrados y de organismos de derechos humanos en el Perú que crecientemente se han venido pronunciando contra ella, contra la sentencia de Perseo, contra el Movadef. Están reaccionando. Así porque hay una continuación de la línea y política genocida del Estado peruano que se aplicó desde 1980. Y frente a ese terruqueo, puesto que nadie está libre día de que lo terruqueen, o sea, de la, que lo acusen de terrorista y lo envían a la cárcel, o como están haciendo aceleradamente en el Congreso, están inhabilitando a cualquier candidato que pueda competir electoralmente porque levanta la voz o levanta banderas disidentes del sistema explotador y corrupto capitalista que ha asumido al Perú en uno de los países más desiguales del planeta debido a la incrementada sobreexplotación de la clase obrera y del pueblo peruano en el neoliberalismo y la globalización. Previo a esta crisis política desde el 2016, ya en el 2014 comenzaron el operativo Perseo contra el Movader, y detuvieron y procesaron a más de 40. Mientras el juicio de Perseo demoró 10 años, porque acaba de terminar el 28 de octubre del año pasado, en vista de que no tenían pruebas, realizaron otro operativo policial más grande contra el Movader, que se llama Olimpo, y apresaron a más de 125, donde nos detuvieron y comprendieron a 10 abogados, que estamos acusados y próximos a la realización del juicio oral. Ahora, la componenda ultraderexista pretende perpetuarse nuevamente en estas elecciones del 2026, como estamos mostrando en estos hechos. Denunciamos entonces que el 28 de octubre pasado terminó el juicio perfeo contra el Movadez con una condena a 35 personas y una persecución, ya no por actos terroristas que no existen, sino condenado supuestamente por pertenecer a una organización terrorista que tampoco existe. Lo que existe es una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, que este partido Movadec la estableció como su guía ideológica y así la presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces es una condena no con ley, porque la Constitución prohíbe perseguir las ideas, sino mediante la argucia de una jurisprudencia para sentar así precedentes y enviar a prisión a dirigentes y activistas de todos los que sienten, discrepan, luchan contra ese sistema opresor. Claro. También han disuelto al partido Movadez, que es el Movimiento por Administración de Derechos Fundamentales, porque el año 2011 y 2016 reunió y presentó al Jurado Nacional de Elecciones más de un millón de firmas para inscribirse en las elecciones. Entonces le han negado, el derecho legítimo de participar en las elecciones en contra de la ley que había en esos momentos de partidos políticos y en contra de la actual constitución artículos 35 y 31 de la que que, que amparan que todo ciudadano puede ser elegido y puede elegir. Y ahora para terminar con miras a las elecciones del 2026 han ilegalizado también el partido de Antauro Bala le han impedido postular a este mayor retirado del ejército por haberse levantado en rebelión armada contra el gobierno del de que fue Alejandro Toledo y que hoy está preso a comienzos de este siglo y disolvieron a su partido, cuando Dos días después del Movadez. Luego han inhabilitado a todos los candidatos que pueden competir con la ultraderecha. Por ejemplo, al ex presidente Gabriel Vizcarra, quien reemplazó al renunciante presidente kusinski y ordenó cerrar el Congreso corrupto el 2019. Y hace dos semanas han condenado, como hemos dicho, y enviado a la cárcel por 15 años al congresista Guillermo de Bermejo, que era también un candidato que les podía ganar. Entonces José Gerí, el actual presidente, es un acusado de violación sexual en reemplazo de Dina Boluarte en la presidencia de un gobierno transitorio que debe terminar con el nuevo gobierno transitorio el próximo 2026, y que está siendo rechazado por la juventud de la generación Z y muchas organizaciones populares, como ustedes seguramente han escuchado y están mencionando, en paros y marchas sucesivas en Lima y en provincias, esta semana van a haber varias movilizaciones y un paro. Denunciamos entonces que contra los comunistas en prisión está en marcha el plan de exterminio de los dirigentes del Partido Comunista de Perú que se levantó en armas en su guerra popular de 1980. ¿Por qué decimos esto? Porque están aplicando una ley que aprobaron y la aplicaron retroactivamente a Abimael Guzmán diez días después de que lo asesinaron en el penal de la base naval del Callao hace cuatro años y secuestraron sus restos y los desaparecieron, que es lo que dice esa ley. Así, en segundo lugar, lo han hecho contra Miguel Rincón Rincón el año pasado, quien es dirigente del movimiento revolucionario Túpac Amaru, que también se levantó en armas en el 80. Entonces, para la ultraderecha peruana, en el poder del Estado, no es suficiente la cadena perpetua que les han impuesto a todos, sino que el odio y la continuación de su línea y política genocida Desde 1980, la venganza por haberse revelado en armas va más allá de la muerte del doctor Abimael Guzmán Reynoso, jefatura y presidente del Partido Comunista de Perú llamado Sendero Luminoso. Eso es lo que podríamos decir, no sé si es que hay alguna pregunta. Eh, no, básicamente las cinco o seis preguntas que teníamos te las has ventilado en la, en la introducción, pero bueno muy interesante todo esta intro y ya simplemente pues quizá detalles de lo que has dicho en lo que podamos extendernos eh, pues no sé, eh, sobre esas revueltas, eh, esa generación Z que en unos sitios eh, está claramente, eh, tiene un carácter popular de, del pueblo, hay otro sitio donde se ve que está la, quizá la mano de la silla detrás o quizá lo empieza a absorber los movimientos de ultraderecha en muchos sitios, como está el tema y la juventud del, de la generación Z es totalmente un, una revuelta popular, espontánea, está siendo instrumentalizada por CIA, por algún, como en otros sitios, cuéntanos un poco cómo están dando esas revueltas. No, no, es auténtico rechazo de las organizaciones del pueblo que eh, desde el 2022, cuando vacaron a Pedro Castillo, se han revelado Porque han desconocido su voto ciudadano. Se han revelado exigiendo que se eh, anule la constitución fujimorista y se convoque a una asamblea constituyente para una nueva constitución. Más bien, lo que está haciendo la policía es infiltrar a sus agentes dentro de las movilizaciones y por eso es que se ha producido el que uno de ellos ha sacado su arma y ha matado a este joven fujimorista de nombre eh, periodístico Truco, porque es un eh, influencer dentro de las redes sociales. Entonces, eh, lo que quisiéramos este eh, de, detallar más bien, si nos permiten, es los hechos, las pruebas que hay para la para demostrar el asesinato del doctor Adimael Guzmán Reynoso. ¿Por qué es importante esto? Porque la reconciliación en el Perú, en la etapa de la posguerra, no se cierra hasta el momento. ¿Por No se quiere cerrar por la ultraderecha para seguir utilizando el fantasma del terrorismo y matar a estos jóvenes que están protestando, acusándolo de terroristas Por eso es importante estos detalles que les quiero dar, porque los mismos videos de la Marina de Guerra, en la celda de Abimael Guzmán, donde lo tuvieron 29 años en aislamiento absoluto, muestran esos videos al presunto asesino de la Marina, uniformado con camuflaje, ingresando a altas horas de la noche y luego de que dos veces personal del Ministerio de Salud y el propio enfermero de la base naval del Callao habían constatado horas antes de que Abimael Guzmán estaba estable en sus signos vitales, que conversaba, que saludaba, que leía. ¿no? Entonces aparece horas después con pulmonía bilateral en la madrugada siguiente, ¿no? según la autopsia oficial, y como secuestraron el cadáver, le negaron a la esposa Elena Iparradira revoredo que pusiera, pudiera realizar una autopsia de parte. ¿Para qué? Para ocultar las pruebas del crimen. Entonces ha quedado demostrada la continuación de esa línea y política genocida del Estado peruano, además con el asesinato de 50 ciudadanos, como ustedes han conocido, en el sur del Perú, que marchaban, ¿qué? Exigiendo el respeto de su voto por Pedro Castillo contra su vacancia y por Asamblea Constituyente. Pero como el Movadef ha levantado la bandera de Asamblea Constituyente, entonces dicen los de la Servicio de Inteligencia públicamente, son terroristas. El jefe de la Delicote, de la Policía Antiterrorista, dijo son terroristas y los mataron. Y hasta ahora nadie responde esos asesinatos sí. y son más de mil heridos de bala. Delitos que hasta ahora siguen impunes y sin indemnización. Sí, de Entonces queríamos decir quién fue Abimael Guzmán Reynoso, quién fue el doctor Abimael Guzmán Reynoso. En su declaración instructiva ante el juez, él dijo «Soy marxista, leninista, maoísta y hasta mi detención presidente del Partido Comunista del Perú y por ende responsable de la guerra popular que mi partido dirigió desde el 17 de mayo de 1980». Así jamás he negado, niego ni negaré la responsabilidad aludida. Y como le siguieron haciendo juicios a pesar de que le condenaron a cadena perpetua, el 2018, en el nuevo juicio que lo sacaron, en una audiencia el juicio Tarata declaró no soy de los que envenenan, soy de los que pelean por la humanidad. Eso es lo que he probado. Envenenadores otros que se llenan los bolsillos y están mandando en el Perú. Nosotros somos políticos, no somos ganapanes, ni aventureros que nos pagan. No somos eso, somos comunistas combatientes. Entonces, en síntesis, Abimael Guzmán Reynoso siempre declaró ser comunista, marxista, leninista, maoísta. Esa fue su posición hasta el último momento de su vida. Y como no moría, lo asesinaron, porque en el juicio de Perseo iba a hablar, iba a denunciar nuevamente. Así lo llevaran en silla de ruedas, él iba a hablar y a denunciar. Entonces, recordemos que fue detenido el 12 de septiembre de 1992, lo matuvieron recluido en el penal militar de la base del naval del Callao, todo este tiempo, un penal declarado por la ONU como centro de tortura, donde Abimael Guzmán Reynoso, de 86 años, llevaba ya 29 años de prisión enfrentando un plan de reducción y aniquilamiento sistemático y sofisticado, porque estaba prohibido que nadie le hable absolutamente en silencio, las 24 horas, en condiciones entonces de carcelería, de aislamiento perpetuo, denigrante de la condición humana tal como la ONU lo ha reconocido. Nunca recibió tratamiento médico hospitalario especializado a pesar de la edad avanzada y lógicamente la necesidad de atención geriátrica. El 11 de septiembre, cuando cumplía 29 años de prisión, fue encontrado muerto en un ambiente improvisado, lo habían sacado de su celda. Y no tenía cerraduras ni de día ni de noche y era custodiado por un uniformado dentro del penal de la base naval. Tenerlo confinado allí, fuera de su celda, desde meses antes, consideramos era parte de un plan de asesinato premeditado. El Estado peruano convirtió su muerte y la entrega de sus restos en un problema de seguridad nacional y montaron una siniestra campaña negra con el objetivo de secuestrar y desaparecer su cadáver, porque no querían, como dijeron, que quede un gramo de su cuerpo. Así publicaron. Sí, la verdad que el 16 de septiembre del 2021 el Congreso aprobó, o sea, mire, después de cuánto tiempo, la ley express 35352, y el 17 de septiembre el Ejecutivo lo promulgó, de manera que se aprobó esta ley de secuestro y desaparición del cuerpo de Ariel Guzmán Reynoso y la aplicaron retroactivamente a 10 días antes. Por tanto, en contra de la Constitución. La verdad que, que es fuerte bien. el caso. Bueno, compañero, pues sí, vamos a tener claro. que ir dejándolo por aquí. El tiempo es limitado y demás. Te agradecemos un montón el, la, la, la, que hayas entrado aquí con nosotros a explicarnos esto. Esperamos poder tener más oportunidad de volver a hablar contigo y con vosotros. Y con más Y con más tiempo para otro programa o lo que sea así que, con gusto con, Estamos eh, plenamente dispuestos eso es por pues muchas gracias doctor Miguel sánchez y hoy día en... queríamos haber eh, participado junto con mi colega que ha participado en la autoría del libro 50 años de derecho penal del enemigo y está dispuesto para cualquiera de ustedes en formato pdf completamente eh, gratis un abrazo venga pues estamos en contacto muchas un gracias es querica casco lucha Balet izan da dena, baina bukatu aurretik gureko gauke honek hartzea beste gai bat, hezkuntzan azkenaldian entzuten ari da beste gai bat. Ez daki jakitun zarete, baina Gedar kasetan adidez agertu da talab sindikatuak ere. Salatu dau ikastetxe publikotako geletan kamera jarri nahi dituela jaurralditako hezkuntza sailak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxe publikotako ikasgeletan kamera jarri nahi dio Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak. Eta horretarako pausua, ematen ari bieia da, ezta. Hainbat eskoletan kontrol kamerak ipintzen azi die, eta ze pasatu da, ba, hauegindau biela, aurrez jakin hasi gabe, eta langileen ikasle eta euren zenideen baimenik gabe. Labek adibidez, salatu dago intimitatea urratzen dituen baliabideak direla, eta kamar hauek ba, langila kontrolatzeko direla, ezta. Hori da esmoa behintzat. Esan behar dugu modus operandi hau ez dala berria, eskuntzan behintzert, tamales, eskuntza komunitatearen onarpenik gabe, eta gainera aurrez inongo informazio gabe egiten dauen e, gauza da. Zer bilatzen dauen honek? Zer jartzen da honen e, atzean? Ez? Ba, gukustu dugu etengabeko kontrola dela. E, normalizatzen dugu, gaztetatik kamera eta mikrofonak eukitzera. Eta gainera, hau momentu honetan, Tresna digitalek egiten Tresna digitalen onuren edo kalten inguruko debatean zentratu barik, ez. Inposak eta bada, gainera mehatxu bidez, esaten eh, dute ez baduzu, hau honekin eh, bat egiten, ez baduzu eh, mikrofon horik edo eh, kamerarik jartzen, ba, bestelako balie bideek, ba, uko egitearen, txantai apean egin da, daugela, ez? Eta gainera, badirudi, ba, europatik datorren zerbait dela, eta, karo, europatik datorren danari, ba, men egin behar zaio, kritikoki, europako funtsak, e, next generation, eta horrelakoak, ez da. Hor e, ez da berria, lehen zan dugun bezala, eta gainera, ba, eskuntza komunitatarekin kontatu gabe, eta eskuntzaren berri zen pedagogikoak ere, ba, alde batera utzita eta haueke asetu gabe. Zer dagoen atzean kamera eta mikrofon hauekin? Guk uste dugu, argita garbi, ba, kontrol sozialaren beste pausu badala. Eta ez da bakarrik ezkuntzaren ha. Ez? E, ikusi besterik ez da egin behar, ba, kaleak nol handazen. Kameras jositxa daude. Segurtasun kamerak delitzonak, ba, nik uste dut ez dute elagur herritarren benetako ba, bezik bilatzen Eta esan bezalba kontrol soziala. Eta gehiago zango nuk ba, desmobilizazio politikoerako ba, tresnak direla. E, ondo dakigu, estatuak eta ba, interesozioekonomikoek e, kameran bidez kriminalizatzea lortzen dutela, e, talde politikoak edo gune komunitarioak dituztela jomugan, eta azkenik ba, jasarpena eta militarizazioa normalizatzen dut, ez? eta guztia orden sozialaren izenean. Beste pauso bat, esan dugun bezala, kamera eta kontrol sozialaren inguruan, eta bueno ba, guk animatzen ditu dugu ba, berriz ere mobilizatzera, eta zein kaleetan edo zein lanpostuetan ba, kamaren kontra eta horrelako kontrol sozialaren kontra egitea. Azken finean ba, guk zer inberdu, ez? Ba, igual ba, burgesen edo agintarien eh, lekuetan bera egin txokoetan kamarak je, jarri eta haien kontra egitea. Ba, bueno, Ordoia ja gure irakurketa txiki hau eta saio e, hau bukantzut emango man ez dugun nahi bukantzut zate man, ba, berriz ere esan ba, bezala gure proposamenak e, biltzen dituen e, web horriak edo esan gabe ezta. Parkatu, web horri bat daukagula eta bultza.eus anímatestecuba sartera Carlos como son las eso, nuestras eso, redes sociales Os recordamos eh, Leira kurqueta está colgada la, digamos la pequeña donde exponemos nuestras principales cuestiones en tanto en nuestro x antes twitter bulcha guión bajo h en nuestro ygra instagram bullrry en nuestro canal de Telegram, que colgamos bastante más información de la colgamos en otras mm. redes y eh, por Bulchaca, poniendo Bulchaca en Telegram, aparece nuestro canal el que te apuntas y, y ya está y luego nuestra nueva página web bulcha.eus y nuestro correo al que podéis dirigiros para cualquier cosa bulchaehml arroba protonmail punto com. y eso, animaros a leerlo eh, el corto, el largo a, a darnos vuestra opinión a dar a darnos vuestro feedback y Y seguiremos tratando esto en próximos programas y iremos colgando más textos y muy contento de momento con la propuesta y, y os animamos a leerla. Lucha